Jorge, a ver, ¿qué postura tienen desde AMET, teniendo en cuenta que ya UTELPA está insistiendo, el otro gremio importante aquí en la provincia de La Pampa, insiste en que se deberían suspender las clases presenciales, sobre todo en las ciudades como Santa Rosa, General Pico, que estamos en rojo. lo bueno, Primero, primero mucha preocupación. Como vos dijiste, de hace aproximadamente 3, 4 semanas, estamos teniendo una cantidad de, de infectados este, importantes, de... Mm. Así que hay una preocupación muy grande, por lo menos dentro del, de la comisión directiva del gremio nuestro y a su vez de, lo, de los compañeros que en cada una de las escuelas nos representan y que a su vez representan a, a, la, a la comunidad toda de, de esa escuela. Eh, en segundo término, creemos, este, nosotros estamos interviniendo en la Comiset, la comisión que se reúne todos los martes. A esa comisión, además de, de los dos gremios y el, y el gobierno provincial a través del Ministerio de Educación, está interviniendo el Ministerio de Salud en, en muchas ocasiones, donde van con números y datos de lo que está pasando en La Pampa y en cada una de, de las localidades. Así que, eh, por un lado, creemos, este te vuelvo a reiterar la preocupación, y por otro lado, creemos que los que tienen todos los datos y los que pueden determinar en algún momento... Eh, suspender o no las clases es el, el ministerio de el ministerio de educación y con los datos que le, le brinda el ministerio de salud por lo tanto en el caso nuestro de gremio no vamos a solicitar este que, que se suspendan las clases porque la verdad que hay muchos datos que los tienen otros otra gente y no lo tenemos nosotros. Ah, o sea, UTELPA por ahí está mencionando que en algunas escuelas hay un 50% de aislados y aisladas, entre docentes y, y burbujas. En el caso de ustedes, esas cifras no no son así. Mirá, nosotros nosotros hemos tenido eh, solamente dos, dos situaciones, digamos. Nos llamaron de una localidad que hoy está teniendo una, una cantidad de casos importantes, ...preocupados por, por esa situación y, y bueno, también planteando a ver qué se va a hacer con, con esas escuelas. O sea, nosotros este este tema lo vamos a llevar mañana a la, a la Comisión de Salud para, para empezarlo a discutir... ...y que nos muestren los datos que tiene, te vuelvo a reiterar, el Ministerio de Salud... ...que es el que maneja toda toda esta cuestión. Y después tuvimos otro, otro caso de gente que está preocupada porque ha pasado los 14 días de aislamiento y le han quedado algunas secuelas y después este no, no pueden sacar alguno, algún otro tipo de licencia porque hay algunos médicos que no los atienden, digamos en el buen sentido, diciéndole, Mira, ya le dieron el alta del COVID, ¿para qué te vamos a, a atender nosotros por alguna cuestión? Eso también vamos a ver cómo se puede ir resolviendo porque sabemos y se ha empezado a, a charlar ahora que quedan secuelas en algunos casos importantes, aunque sea por un tiempo. no Sí, es una preocupación. Al ser una enfermedad nueva, este, no se sabe bien eh, cuáles son las consecuencias, por más que atraviese la enfermedad eh, de forma normal. Sí, sí, por supuesto. Mm. Por supuesto. Eh, eh, Jorge, ¿cómo está la vacunación para el sector eh, de docentes técnicos? ¿Cómo viene? Mirá, la vacunación eh, viene bien, lo que sí este, también este, un poco de preocupación porque de, de, estamos en el 35% de vacunados este, docentes, así que espero que con el tiempo este, se puedan conseguir más vacunas, un problema que hay a nivel mundial de, de, de la falta de vacunas, se puedan conseguir más vacunas y se puede avanzar rápidamente en la, en la vacunación de los docentes claro eh, eh, viste lo que ocurrió en general pico el fin de semana donde muchos docentes que estaban inscriptos prefirieron no ir a colocarse la vacuna vos tenés información de esto de que esté ocurriendo una situación así Mirá, eh, yo nosotros el el lo que hemos planteado en las escuelas técnicas es lo que nos han dicho médicos no solamente de aquí sino que hemos tenido alguna algunos zoom con médicos de capital federal que nos dicen Con cualquier vacuna vacuna con cualquier vacuna vacúnense. Mm. este así que sí observé eso lo, lo leí en algún medio mm. este donde algunos docentes querían una determinada clase de, de vacuna y otros opino que habrá sido que no, no han ido esto no está pasando en, la, en las escuelas técnicas sé que cuando le ha tocado a alguno este se han concurrido salvo que hayan tenido algún problema este, de de otra, de otra índole y que no, no le ha permitido ocurrir. Eh, ¿Podría estar ocurriendo que hay docentes que no quieren vacunarse para no perder la dispensa? Pero eso no, no te hace absolutamente nada. Bueno, a ver, eh, sí, lo que hace que hay un, un decreto a nivel nacional que luego de los 14 días de la primer dosis, sí. eh, es el, el, el gobierno provincial en este caso como empleador te podría llamar a, a dictar clases. La verdad que espero que no sea no sea eso lo que lo que está ocurriendo porque me parece que sería de una gravedad importante bueno algo de eso están analizando desde el ministerio de educación eh, parecería que ese ausentismo que hubo eh, de algún docente que no fue a vacunarse en general pico no era porque no querían la vacuna Sputnik o otra sino que tienen no quieren perder la dispensa eh, bueno te vuelvo a reiterar eso es, es, es gravísimo atento a que si algún día queremos la, la inmunidad de rebaño que, que llaman los especialistas este nos vamos a tener que vacunar todos y además este la vacuna te permite un cierto grado de tranquilidad a pesar de que te tenés que seguir cuidando como como lo hace uno hasta ahora pero te permite un grado de, de, de seguridad bastante bastante importante y de tranquilidad que, que hace que puedas ir a dar clase en en otras condiciones. Entonces, ¿mañana podría haber alguna novedad, Jorge, en la reunión de, de la comiset Ya, mañana mañana se reúne todos los partes se reúne uh -huh. la comisión, ahí se tiran todos los datos y los que van, digamos, marcando un poco el paso es la, la gente del Ministerio de Salud, uh -huh. que lógicamente son los que tienen los datos y son los que saben con respecto a, a algunos ítems que, que pueden hacer que que las clases se puedan suspender o no. Claro. Así que mañana puede haber puede haber algo eh, fundamentalmente con respecto a datos de algunas localidades que ahí se va a saber cómo está incidiendo esta esta cantidad de casos que te vuelvo a reiterar es importante este que se está dando en, en la Pampa. Claro. claro. Eh, bien Jorge, no sé si quedó algo que nos quieras decir, sino gracias como siempre. Bueno, no, no te agradezco a vos, este Pablo por habernos llamado y por lo menos por, por lo menos aclararle a algunos docentes, que lo que está pasando. Bien, eh, que tengas buen día. Gracias, igualmente. Bien, Jorge Rodríguez, el secretario general de AMET, el gremio que nuclea docentes técnicos aquí en la provincia de La Pampa, pasaba por la mañana quermesera.